es una sensación que los toma de sorpresa y les agrada la ciudad es la misma pero hay algo en quienes la habitan que los vuelve cordiales como si trataran con turistas que necesariamente precisan una referencia una indicación piensa si es una fantasía no son días para derrochar cordialidad comprenderían a cualquiera que con gesto enojado o disconforme quisiera sacarse de encima a un desconocido. Aún así, no pueden ocultar la satisfacción. Ingresan a esa otra ciudad, paraíso de Slots, donde el dinero se escurre como agua. Llena de colores luminosos y ruiditos que imitan una locura espacial. Bajan por la escalera alfombrada, sintiéndose tripulantes en un vuelo hacia otra galaxia que lo saque por unos días de la locura, de los planes económicos permanentes y del ahorro forzoso. Irse, como ese señor de campera de nylon y anteojos de Marco Delgado, que tararea una de las canciones más famosas de Sinatra, mientras la máquina le muestra tres rostros iguales. Entre frutas, faraones egipcios y viejas películas de acción, caminan como indolentes. No pueden dejar de detenerse en los rostros. Pese a la ansiedad y la concentración absurda, hay quien tiende una palma de sus manos para sumarlo al juego. Se ventila de madrugada, cuando los chicos duermen y podemos escapar un rato de la construcción. Tan gris de cemento que comparada con las salas multicolores, da tristeza recordarla. de encontrar esa inconsciencia de juego infinito. ¿De qué color se tiñen las pasiones cuando no tienen dónde pulsar? ¿Cuál es la ciudad que prevalece en nuestra imaginación? A las 6 de la tarde estás escuchando Ojo de Güey.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 Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Ojo de Buey, martes 4 de septiembre, un ojo de buey cada tanto empañado por nuestros propios fluidos, esa viscosidad amarillenta que sale asquerosamente a veces hace que todo se vea un poco más deforme, incluso a veces nos hace creer que estamos como llorando. Eh, o que tenemos alguna cuestión que se nos está por estallar en el ojo, así todo rojo, estallado en sangre, eyectado en sangre, bueno, días eh, raros en esta ciudad de La Plata que sin embargo nos alienta de, por, con razones meteorológicas y con proyectos que siempre están a, a punta ahí para salir, para hacer... Eh, lanzados al aire, espacios culturales que se abren espacios culturales que salen a la calle para decir aquí estamos no nos vamos a ir a ninguna parte, queremos ya la expropiación eh, algunas de las actividades que estaremos mencionando aquí en la edición del día de la fecha, escuchábamos la viñeta, por supuesto siempre a cargo de Penélope en la lectura y Federico Aguirre en acordeón, quien tocará el próximo sábado 8 de septiembre en la bicicletería creación colectiva allí en 117 y 40 espacio también autogestivo que celebró 11 años junto a medio limón el fin de semana pasado ahí estuvimos compartiendo algunos abrazos miradas entre preocupadas pero también alegres por la borrachera que cada tanto está bien Que nos inunde y nos haga un poco eh, compartir y festejar buenos momentos. Hasta las 6 de la tarde esperando por Mauro. Vamos a seguir con la continuidad musical. Escuchábamos al pie de la viñeta a Man Ray haciendo Extraño Ser. Y ahora escucharemos a Mono Aural haciendo Cómo Creer. Comunicate al 451 6917. Ojo de güey. En Radio Nauta.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 8 minutos de las 17. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ausentes de Ojo de Buey. Matías, también te Buenas. aprovecho Ahí comenzábamos el programa de hoy. ¿Cómo? Era hora. Acá estamos, acá estamos en esta nueva entrega de este Ojo de Buey que comenzaba, como bien vos decías, hace ya algunos minutos, como sí. siempre, con una, una viñeta inicial, unos apuntes preliminares para dar inicio a, a nuestro programa en sí, al, al formato. Y también un, una canción de Man Ray, así esta banda que me gustaba recordarla, dar algunos, algunas precisiones, una banda formada allá por el año 87, que es una de las voces más, más lindas de rock nacional. Uh -huh. Hilda Lizarazu era su, su cantante, estaba junto a Tito Lo Sabio y para esta primera formación estaban junto a Laura Gómez en bajo y Pablo Buratti en, en batería. Hilda Lizarazu ya había integrado los Tuits y ya había, estado, había sido parte de la banda de Charly García. Ella, fotógrafa, había comenzado sacando fotografías para, para revistas de, de rock y de hecho el vínculo es que el nombre de la banda se debe precisamente a, a Manuel Radnitsky, uh -huh. que era un artista de Estados Unidos, Man Ray, que bueno, como tenía, eh, de, de ahí debe su, su nombre la, la banda, vinculado al, al surrealismo y al dadaísmo fotógrafo entre las múltiples eh, actividades que realizaba pintor también y cineasta. Pero de allí viene Linga, a esta, a esta banda que tuvo a, a, a Lizarazo y a Tito Lo Sabio como los principales eh, líderes, por así decirlo, que continuó durante todos los, los años 90 con algunos, in, con algunos intervalos. Y allá por el año 1988, es decir, hace 30 años, sí editaba su primer CD, titulado precisamente Man Ray, o el disco del Ojo, también como lo hablando precisamente de, de la temática de, del programa. El disco del Ojo se editaba ya en el año 1988 con producción de, de Andrés Calamaro, quien también hizo coros, tuvo una, una participación muy, muy activa en, en la realización del disco. Y también en, en la composición de algunos temas, eh, uno de ellos señal que te he perdido, que es el que cierra el disco, es el track uh -huh. 11 y le da cierre al disco, es de su autoría y luego lo grabó Para, para nadie sale vivo de aquí. Así que Man Ray, 30 años de un, un gran disco. Un disco realmente como muy... Está para escucharlo en estos días. Yo muy al menos bien. lo venía escuchando y se encuentra, por ejemplo, en, en Spotify. Que tiene como esos vacíos... de Vacíos de legales. Algún, vacíos legales, como algunos agujeros negros de bandas que uno piensa que quizás está todo. Pero sin embargo, por ejemplo, de, de Man Ray están los dos primeros discos y después... Como que hacen la salvación con alguna compilación, claro. algunos grandes éxitos, pero hay como agujeros en la discografía. Pero, por ejemplo, este primer disco, este disco de, de El Ojo, este disco debut de Man Ray, está y de, de allí rescatamos el tema Extraño Ser, que luego también Calamaro grabaría con, con Suéter en los 90. Si querés te digo algunas consideraciones más sí, por favor. sobre el debut... Eh, Tito Lo Sabio, Rodrigo Fresán les hace una entrevista ahí cuando recién salían, cuando en los primeros shows. Y Tito Lo Sabio hablaba de Man Ray como una apuesta a hacer música transparentosa sin ningún tipo de proceso cabezudo no sé, tratamos de ser claros y sinceros con nosotros mismos decía y creo que era un poco esta, esta idea del sonido que se traslada al, al disco y cómo está esa cosa cristalina, digamos, y una de las grandes voces, como decíamos Illa Lizarazu, sino una la mejor, digamos, de, de, nuestro, de nuestra escena de, de rock y bueno, en, este, en esta apuesta Man Ray que se mantuvo que bueno, después a mediados de los 90 tendría como la gran pegada, podemos uh -huh. decir, a nivel conocimiento masivo con el tema de, de montaña, de montaña rusa, rusa, todo cambia eso allí a mediados de los 90 y después estuvieron un, un par más de años tocando y sacando discos y ya después Isla Lizarazu encaró su carrera solista y de hecho a menudo viene a presentarse aquí a, a nuestra ciudad. Así que comenzamos con Barray, 30 años de este disco debut, trajimos Extraño Ser que nos parecía un poco para, para graficar la viñeta. Extraño Ser es la, el primer tema del primer disco de monaural Superfluo, de quien escuchábamos eh, Cómo Creer me hizo acordar, por eso incluimos en esta eh, presentación extendida de Ojo de Buey del día de la fecha que sigue... Eh, Siempre como... las canciones no, nos dejan como unas ganas, a veces nos, nos parece que nos lo, lo debatimos <risa> en realidad es de de no, siempre hay canciones, hay historias y está bueno hacer como, como alguna, alguna coda y en este caso, bueno, nos parecía interesante y también celebrar el, el aniversario de, de un disco como el debut de Man Ray. Hasta las 6 de la tarde, Ojo de güey. Una abertura en el ojo de la tormenta. de buey del día martes déjame saludar mauro a mi hermano que hoy es el, el cumpleaños y le quiero dedicar esta columna que vas a, a encabezar ahora ¿Cuántos, cuántos años 30 años 30, también. ah mira justo del 88 sí. estamos sí, muy, sí. muy alusivos hoy tenemos siempre ojo de buey propuestas sobre la mesa hay algunos anteojos negros sí. hoy, alguna botella de agua algún teléfono celular algún cuaderno y hay libros generalmente, discos también, que parte también de la temática, suele haber algún programa de, de mano de alguna obra teatral o alguna exposición. Y en este caso tenemos libros de un escritor bahiense uh -huh. que nos interesaba, digamos, siempre a veces encontramos como la justeza de una efeméride y otras veces simplemente el, el gusto personal o algún hallazgo quizás recorriendo... ...alguna casa vieja o alguna casa ajena alguna feria y demás, y nos encontramos, nos cruzamos con libros, a veces nos calza, como decíamos, perfecto la fecha. En este caso es simplemente el gusto, alguna lectura que estuvimos haciendo, algún escritor contemporáneo, uh -huh. porque también hemos solido hacer recuerdos, eh, hemos solido hacer tributos, se puede decir, o menciones, eh, menciones de, de recuerdo. Y en este caso vamos a hablar un poco de Guillermo Martínez. Sí. Es un escritor nacido en Bahía Blanca que nos trajo una muy interesante para, para leer. Sí, para, para leer y, y para disfrutar. Vamos a hacer una cosa, Mauro. Vamos a escuchar la, la tanda y después seguimos con, con Ojo de Buey. Danos un WhatsApp al 221-670-5190. 670-5190. Seguimos adelante en Ojo de Buey. Escuchamos a Soda Stereo, Mauro. Efecto Doppler. así es Efecto Doppler que viene aparte es un fenómeno de la física que uh -huh. tiene que ver con cómo, cómo percibimos las cosas de acuerdo al observador. También hoy estamos visualmente sí. eh, en... en, en emparentados con estos fenómenos tiene que ver con, con las frecuencias y de hecho uno lo escucha mucho también aplicado a la, a la medicina claro. así que trajimos a Soda Stereo. quisimos en este caso hacer honor a la efeméride que tiene que ver con los cuatro años de fallecimiento de Gustavo Cerati en este caso con un tema de, de Soda Stereo, también anclado en los años 90, el disco sueño estéreo del de año 95. Nos vamos un par de años atrás para hablar de este escritor que habíamos traído. Sí. Trajimos dos libros a la mesa Guillermo Martínez. Guillermo Martínez. No escritor nacido en Bahía Blanca en el año 62 que también, así como habíamos que ya, ya había sido premiado, había ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes por, por su libro de cuentos Infierno Grande en el 89 y luego en el 92 editó Acerca de Roderer dentro de lo que fue la, la colección de Biblioteca del Sur una novela que, que es como esas novelas que uno lee y como intentan sin quererlo Tienen como una moraleja, entre comillas, pero no es la pretensión, por mm. así decirlo, ser un, un, un cuentito, digamos. Es una nubel, porque su extensión no, no llega a las 200 págini, páginas y básicamente, digamos, habla de una historia en un pueblo donde... El, el protagonista vamos a decir, uno de los dos protagonistas del narrador llega y se enfrenta en una partida de ajedrez con el, el personaje que le da nombre al, a la obra Roder sí. y a partir de ahí hay dos visiones de ver el mundo dos visiones contrapuestas entre dos adolescentes uno que decide dejar en la escuela y de algún modo eh, ser autodidacta y todo el tiempo está encerrado en su habitación y le está buscando está como queriendo buscar la explicación lógica y racional a lo que le pasa y crea como hasta un sistema propio tan cerrado que él lo va a terminar como, como extinguiendo, por así decirlo. Lo interesante en, en la obra de, de Guillermo Martínez es como él, matemático, hablábamos, uh -huh. de cómo se fusionan dos discursos o dos modos de, de ver las, las artes para y se plasman en, en la obra digamos en este caso Guillermo Martínez es matemático, de hecho ha estado becado en, en diferentes universidades europeas ha desarrollado una carrera eh, vinculada vinculado a los números y en esta obra particularmente en esta novel eh, aparecen en forma de, de teoremas o de explicaciones eh, científicas y me, me, metodológicas sí. aparecen expuestas unas ideas Que uno también le da curiosidad saber si existen o no, como Ajá. ideas vinculadas al a absurdo, a la cuestión de, de, de la formulación de, de un enunciado. Que quizás dicho acá radialmente pueda sonar un poco intrincado, pero uno ha escuchado hablar de las paradojas, la paradoja uh -huh. de de Aquiles y la Tortuga, sí. uno ha hablado de ese tipo de, de enseñanza, ese tipo de método, que a uno lo atrae por su sencillez también. Claro, ahora cuando el discurso, el que media es otro, bueno, ahí la cosa cambia. Claro, acá por ejemplo dentro de esos encuentros, que son encuentros prácticamente duelos, de hecho el, la, la novela misma comienza con una partida de ajedrez, comienza con un enfrentamiento y, de, y ver de qué modo uno de los, de los dos jugadores abre el juego, cómo es esa, una de las jugadas más importantes en una partida de ajedrez, qué tipo de aperturas es, cómo en ese mm. intercambio, cómo en esas visitas que le realiza el, el narrador a, a Roderer, que está siempre como en su misma casa, está como... Con, con la madre, digamos, deja la, deja la escuela, deja la formación más institucional y continúa como con su propio camino, su propio aprendizaje, por así decirlo, pero siempre como buscándole la vuelta y bastante alejado de lo que le puede proporcionar eh, la playa allí en el, en, el, en el pueblo o todo tipo de, de atracciones para la playa ahí en Puente Viejo, todo tipo de atracciones más mundanas. Claro. Por ejemplo, dentro de uno de los teoremas que deciden explicarle a, a Roderer habla de una paradoja que luego a partir de las notas que uno puede encontrar se encuentra con que, con que es una paradoja ficticia pero que también tiene que ver con, con una forma de ver el mundo y dice como que tiene que ver con esta cuestión de ver el mundo y cómo... Eh, cómo estas hipótesis o, o son o bien son decidibles y en ese caso no pueden pretender un gran alcance porque son demasiado simples, o bien, si tienen el mínimo necesario de complejidad, ellos mismos originan sus fórmulas inaccesibles, sus preguntas sin respuestas. O la escala es muy pequeña o tienen agujeros insalvables en pos de dar esa totalidad de, del conocimiento. Esta, esto es solo una, unas líneas, digamos, sí. como que la historia de, que lo cuenta Guillermo Martínez, como que es un gran hábil narrador es cuentista, él también en este caso novelista también, de hecho su obra eh, ha, ha sido llevada al cine Crímenes Imperceptibles como Los Crímenes de Oxford por Alex de la Iglesia y continúa aún escribiendo y también hay un libro que recopila como ensayos, es un hábil participante uh -huh. de, de diferentes debates eh, literarios de diferentes eh, artículos en, en revistas La fórmula de la inmortalidad ha recopilado diferentes ensayos donde él da su visión sobre diferentes formas de, de ver la literatura, desde Borges, Henry James y también apelando a ese conocimiento matemático, que es un cruce muy interesante a la hora de pensar cómo hacer para trasladar ese mundo de fórmulas o de intento de explicación lógica a la literatura. Que es, eh, que es un, un mundo también con sus propias leyes. Así que valga, valga la mención en el ojo de buey del día de hoy a, a, esta, a esta obra, a Guillermo Martínez como, como escritor. Sí. Y a esta obra puntual acerca de Roderer que, que tiene que ver con esa historia, ese cruce, ese duelo que también es una, una figura muy revisitada en la literatura y en, en el cine también y en, hasta en la música, esos duelos que se dan, uno piensa hasta en el mismo Martín Fierro, si quiere o, o el extraño caso del Doctor Jekyll y, y Mr. High cómo se dan esos, esos duelos entre dos personalidades o dos formas de ver el mundo que pueden ser contrapuestas y a la vez se valen uno a otro, por más que cada uno siga su propio camino, en el caso de esta novela, uno que se va del pueblo, que llega a combatir eh, es convocado a combatir en Malvinas, después uh -huh. regresa y termina siendo becado también. Decide estudiar eh, filosofía y termina siendo becado. Y en el caso también de alguien más más ubicado en el sentido espacial, más encerrado en su mundo de, de, de libros y, y de teoremas y de, de búsqueda de, de una totalidad, de una respuesta eh, totalmente posible a través de, de los libros, digamos, o de, del conocimiento científico. Guillermo Martínez entonces me hizo acordar su doble actividad relacionado a, al arte y a las ciencias con Alberto Rojo, un guitarrista que supo acompañar en algunos momentos a Mercedes Sosa, él también un físico matemático que, eh, como diría mi abuela, se le dio por la música y sacó por lo menos dos discos ...que yo recuerde... Eh, ...también personalidades vinculadas... ...al mundo del arte y a la ciencia... ...no como una cosa así... ...mirá que loco, cuántas cosas que hace... ...sino como personalidades... ...un poco que le había... ...por lo menos yo he perdido el rastro... Eh, ...pensando en personalidades más del 1800... Eh, ...que se dedicaban bueno a todo... ...eran legisladores por la provincia de Buenos Aires... ...escribían eh, libros... ...fundaban ciudades... ...y bueno, cada tanto no se sé, escribían un poema por ejemplo. Claro, y acá... Quería terminar esta, esta, breve, esta breve columna, digamos, sí. este breve apartado sobre Guillermo Martínez. Ahí buscando encontramos cómo siempre es interesante revisar, en, sea en formato ensayo o memorias, que ahora está bastante en vogue ese cruce de recuerdos y cuánto hay de ficción y cuánto hay de, de realidad. Algunas palabras de Guillermo Martínez vinculadas a lo que se editó en, un, en un, una obra, un mito familiar vinculado a, a los relatos inéditos de su padre. Esto se, se publicó también por, por la editorial Seis Barral y tenía que ver con, con que su padre, que era un ingeniero agrónomo de izquierda, piscicultor, ajedrecista, lector y escritor, los, eh, los reunía reuní a la familia para leer un cuento y los, los, los incitaba, por así decirlo, a, a redactar, digamos. Hacía como un breve certamen literario y calificaba cinco ítems el padre. Uno lo, lo piensa, digamos, en un entorno agradable, claro. ¿no? como incentivándolos, originalidad, resolución, redacción, prolijidad y ortografía. El premio era un chocolate y el honor de ser pasados a una vieja Olivetti. Así que eso lo toma Guillermo Martínez como gran antecedente de su formación y después ya bueno va haciendo un recorrido por cómo creció, cómo también su... Su gusto por el ajedrez lo incitó, lo, lo estimuló a, a hacer el, el, la base de, de sus primeros cuentos. Y después, bueno, como, como cuando se tuvo que hacer su camino, es, decidió fue una decisión mantener la literatura, digamos. Él después se estudió matemática, hizo estudios de matemática, se fue a vivir a Capital Federal, siguió, digamos. Presentándose a concursos para dar clase, intentó ser músico y no, no prosperó. Y siempre defendió la literatura como un espacio en peligro, digamos, con las obligaciones cotidianas, pero que él lo quería defender, digamos, quería defender ese espacio, esa, esa continuidad. Y bueno, y a partir de eso consiguió, bueno, y bueno, tuvo la. la La decisión también y la, la fortuna, digamos, la, la persistencia. Y hoy por hoy es uno de los escritores más contemporáneos, quizás más, más celebrados de, de nuestro país. Quizás hayan anotado Guillermo Martínez. No lo busquen en el Play Store ni nada por el estilo, sino en alguna biblioteca eh, que tenga mano. También pueden escribirle a Mauro Basiuk. quizás eh, acceda a prestárselo o a narrárselo vía audio de WhatsApp. Es mucho para... ¿Compartir? Buscamos. O... los audios de Whatsapp suelen tener una duración recomendada De un minuto y medio dos. Recomendada Porque después no... no se bueno, sale, pero si estás Pero confianza, sí, sí, sí. yo te mando un, mensaje, un audio Y cinco, cinco minutos lo sí, vas sí. a escuchar Sí, sí, sí cinco minutos Escuchamos la tanda y seguimos con más Ojo de Güey Hasta las seis de la tarde Estás escuchando Ojo de Güey Libros, música, teatro, cine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 La Pinta la curtiembre golosa 8 de septiembre en Casa Zaragoza. Primer programa performático. Proponen sensaciones, tocan nunca fui a un parque de diversiones y poli y lavando rit. Quedan pronto 8 de septiembre a la medianoche en Casa Zaragoza Precios populares Presentimos placeres poderosos Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radio Nauta 106.3 final en el ojo de buey del día de la fecha dijimos que era el cumpleaños de mi hermano a le mandamos un saludo, pero también teníamos agendados algunas... Eh, cuestiones eh, referidas a las efemérides que cada tanto bueno, nos asaltan por sorpresa, como por ejemplo el día de la secretaria, el día de la inmigración, entre, entre otras eh, cuestiones. También para agregar a la agenda, mañana miércoles es una jornada de lucha para todos aquellos que forman parte del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, porque una vez más hay un festival por la expropiación en eh, Plaza San Martín desde las... 4 de la tarde, un momento álgido y especial para, bueno, para salir a la calle. Uno dice, bueno, pero ¿a qué salgo a la calle? Por ejemplo, este es un buen motivo, un lugar para, para encontrarse, para discutir, para informarse acerca de lo que pasa con Olga Vázquez y para saber y conocer un poco más de la situación en general, cuando por televisión vemos que uh, hay gente que le gustan las crisis porque le generan uh, adrenalina. adrenalina. ¿Cómo enfrentar o cómo pararse frente a eso? Bueno, en principio apagando la televisión y yendo a estos espacios. Hablamos también de la apertura de, la apertura de, de otros nuevos espacios, como por ejemplo eh, Laberinto Casa Club, eh, Salvador Rodablas... Quien ha sabido de vez en cuando visitar los estudios de, de Radionauta para saludar, eh, junto a un grupo de mujeres que también laburan aquí en Olga Vázquez, van a abrir una casa cultural en un contexto donde uno decía, bueno, ¿cuál es la mejor inversión? Bueno, la casa cultural eh, parece ser un espacio, eh, como también, bueno, de resistencia, de. de de poner en el espacio eh, público un montón de propuestas que tienen que ver con las actividades artísticas y culturales que ocupan a más de una persona aquí en la ciudad de La Plata y alrededores. Esas entre algunas de las eh, invitaciones sí. para, para hacer. Laberinto eh, puntualmente abre eh, en primavera. El 22 de septiembre abrirá sus puertas. Mientras tanto trabajan denodadamente porque... bueno Cuando uno quiere abrir su casa, hmm. e intenta ponerla... A punto, sí, todo. Barrer, barrer pintar ordenar. un poco. Aquel sillón estará bien ahí. Eso se va viendo también con el correo de los días, pero generalmente hay una idea provisional, inicial. Casas como espacios en donde la frontera de lo privado y de lo público empiezan eh, de a poco como a... a transfigurarse, desfigurarse eh, en búsqueda de, de otra cosa eh, bueno, algunos espacios ofreciendo una gastronomía eh, diferenciada y diferente a lo que ofrecen otros, otros espacios uh. de, de la ciudad y conviven ahí en una, una cosa que uno lo puede ir viendo en los recorridos en colectivo, en bicicleta en moto o en auto que haga por la ciudad ve cómo se van eh, como cómo va diluyendo como en realidad cómo van desempeñándose las organizaciones que toman eh, espacios así como, como estos y hay muchas veces si hay espacios que uno los ve también como, como habitados, como que se les puede dar entre tantas casas que quizás se, se destruyen o se tiran, se tiran abajo y tantos, tantos lugares de, de alquiler que se ponen cada vez más y uno va por, por una diagonal una calle como se le puede dar otra resignificación al espacio, digamos, lejos del de afán inmobiliario o el afán comercial que a veces termina atentando también contra el contra el paisaje o contra lo mismo, la misma ciudad, digamos, entendida como un como un conjunto, como una esa cierta armonía Y otro espacio del, que, del cual hablamos aquí en Ojo de Boy es el de Casa Pesi allí en 53, entre 5 y 6, que el próximo viernes 7 de septiembre tendrá una nueva edición del ciclo Piano Nobile. Y a vos, Mauro, que te gusta dejar registro de las mm. cosas, Algunas, eh, algunos registros quedarán y, y han quedado ya de este ciclo el, en abril, ...se presentaban Julián Rossini y Rodrigo Odriozola... ...bajo el alias de Toto Yulele... Eh, ...en una, una velada en donde... ...era el segundo, la segunda vez que se juntaban a tocar... Eh, ...eso fue algo que me sorprendió... ...uno pensaba que eran grandes conocidos de la música... Sí, y, ...pero eh, de repente se habían encontrado hace poco... ...en la ciudad de La Plata se conocieron... Eh, ...sus obras respectivas y decidieron presentarse... ...en abril de este año... Y gracias a los servicios de la técnica de Boulevard 32, otro espacio de la ciudad de La Plata que queda allí en 32 entre 3 y 4, y de Juan Manuel Cerrota en los controles técnicos, grabaron ese, eh, ese concierto y está próximo a salir editado como disco en vivo en La Plata. Y en las redes sociales pueden buscar Toto Yulele. Julián Rosine y Te Esperés, el corte de difusión que salió de estas cosas que, bueno, de sí, repente uno pro se propone un espacio y los artistas que lo ocupan y proponen otra cosa, como un vale cuatro, sería. Lo mismo sucederá este viernes 7 de septiembre porque Mariel Barreña, pianista de esta ciudad de La Plata, y Bruno Di Lorenzo se presentarán en un concierto que también quedará registrado, eh, mambos, ¿no? que se le presentan a, a los músicos y eh, proponen un despliegue técnico que hacen que eh, esa noche, que generalmente muchos apuestan a que solamente quede en el transcurso de la mm. noche lo que se vive ahí, queda ahí y se disfruta y, de, y escuchan lo, los que están, sin embargo hay otras personas que dicen, bueno, vamos a dejar registro de este, de este cruce dos artistas que digamos digámoslo así no son mainstream digamos no no ocupan eh, espacios de total visibilidad en el medio artístico de la ciudad de la plata pero que cada uno por separado tienen sendas trayectorias artísticas podemos decir Maril Barreña del lado de la música popular latinoamericana de raíz folclórica eh, integró un octeto de mujeres hace ya varios años que se llamaba Balale para que te siga sí. entre... bueno, ahí tocaba mmm, el acordeón tocaba teclados y eh, a partir de ahí o oh, bueno, ya con ese, ese ese grupo de mujeres fue como también eh, trabajando un modo de, de expresión siempre ligado a la música popular latinoamericana de la raíz folclórica es así que ...vinculada eh, y bastante eh, metida en la obra de Hermeto Pascual, forma una banda que se llama Banda Hermética... Eh, ...dedicada a recrear esa música de un tipo que es una especie de gurú sí. de la música contemporánea... ...que desde Brasil y para el mundo influye a músicos que por ejemplo aquí en La Plata toman de su obra para eh, sí. expresarse y tomarla como, como propia... También comparten con, con Silvia Gómez, que hemos hablado aquí en, en este espacio de Ojo de Buey, un proyecto que se llama Vida Litay, también, eh, también compartiendo composiciones más que nada del noroeste de la provincia sí. de la República Argentina, Salta Jujuy, expresada en, en, la, en sus voces, sí. acordeón, pianos, bombos legüeros, eh, entre las propuestas que eh, caracterizan el quehacer de Maril Barreña. Y, Con quien íbamos a hablar, eh, Bruno Di Lorenzo, pero capaz que se quedó durmiendo la siesta. Se le, se le hizo tarde para... Puede ser una de las posibilidades, una de las probabilidades. Un tipo misterioso. Bruno Di Lorenzo, que un Guitar Hero de nuestro tiempo, lo mencionan acá la la, la, la, la gacetilla del evento. Sí, uno, el, el modo 2.0 de hacer producción en radio y televisión por estos días es eh, googleando. Entonces, mm. uno cuando quiere saber de, de algún entrevistado o entrevistado, lo primero que hace casi es... Eh, revisar en Google a ver qué hay más allá de los discos y libros que uno pueda tener de forma analógica. Digamos. Primero, lo importante es verificar que sea la persona, porque a veces, como uno busca a Guillermo Martínez y puede haber 200. Un corredor de autos. Claro, buscar que sea precisamente tener varios datos, en este caso Bruno Di Lorenzo, guitarrista, y vemos correctamente que sea guitarrista argentino en este caso docente, vinculado al jazz, Exactamente. así que ahí vamos como haciendo el mapa, porque también suele, no, no es nuestra, nuestro hábito, pero uno en el apuro puede meterse y encontrarse con un mundo que le puede jugar en contra le puede traicionar, y no es culpa de la tecnología, la herramienta sino de la, de la pericia de uno. Cuestión es que Mariel Barreña y Bruno Di Lorenzo se presentarán el próximo viernes 7 de septiembre en la ciudad de La Plata, en 53, entre 5 y 6, en el ciclo Piano Nobile, en Casa Pesci, que, eh, hablando de lugares que ponen en tensión Lo público y lo privado eh, abre sus puertas a partir de las 9 de la noche para que transcurra este concierto que, repetimos, quedará grabado. Así que si uno tiene alguna risa particular o sabe aplaudir para las grabaciones, puede acercarse. Hay un bono de contribución, modesto bono de contribución hasta la altura de la devaluación, para eh, bueno, afrontar ahí esta noche eh, que, que promete. Muy bien, esto es el viernes a partir de las 21 horas, puntual. Sí, vamos, si te parece Mauro, a escuchar algunos acordes de una banda que actualmente integra Bruno Di Lorenzo, se llama Must y suena de esta manera un cachito antes de irnos. Ojo de güey, un ojo para oír mejor, todos los martes.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 Esta es la banda que integra Bruno Di Lorenzo Ahí pueden ver algún aspecto de la, de la música que hace este muchacho Que repetimos, viernes 7 de septiembre Con Mariel Barreña en Casa Pesi 21 horas 53 entre 5 y 6 Así es, la invitación está, está realizada Nosotros ya vamos dejando el aire de Radio Nauta A la Vuelta es el programa que continúa sí. de 18 a 19 horas. El martes próximo haremos un nuevo Ojo de Buey, como venimos haciéndolo desde el mes de junio. Así si es. no me falla la, el calendario. Así que eh, nos estuvo operando Tamara Camparo y nos estaremos escuchando la semana que viene. Hasta entonces.